Dicen que en este lugar he vivido Pero no reconozco ni personas ni casas Que si alguna vez miré, se disiparon Pasó junto a unas puertas y unos patios sin voces, indescifrables Mudos Como si los hubiesen dejado en un desierto Nada de lo que tuve me espera en este pueblo ¿A quién preguntar por aquel árbol y por aquel jilguero que cantaba en la serena siesta? Si no quedan recuerdos y las cosas existen y se afirman en el pasado mutuo cuando alguien las comparte y no se derrumbaron con las almas. Soy el desconocido, el forastero, como siempre le ocurre a alguien que retorna cuando ya se borró lo que fue suyo. Solo advierto. Quimera y simulacro, unas sombras ruidosas, unos rostros anónimos. Quiero saber de aquella madreselva que era agasajo y sueño, de unas tapias rojizas, vacilantes por el lado del río. Nadie responde. Llegan los meses agradables y es otra, sin embargo, esta delicia. Esta luz que en noviembre inspira al pájaro. Regreso después de años y me digo que en los acuerdos íntimos se asienta esa realidad incógnita. No hay señales ni me ampara esa querida gente que acaso huyó con ella. Ya no queda ninguna, ni siquiera enemigos para exaltar el ánimo. No encuentro el sauce pródigo que me obsequiaba sombra, ni esa piedra pulida por el tiempo, ni aquel grillo selvático que esperé muchas tardes. Yo estaba, y era en ellos, me ayudaron a cavar el abismo del futuro. En las cosas me apago, ya que, agónica y siempre, la versátil sustancia vacila entre su fin y su principio, en vaivén que consume nuestros días. Todos han muerto, Espejo sin imagen, Enfrento una penumbra despoblada. El pasado se adueña de la noche y anda en el lastimado viento solo, que al desvelar distancias sufre un idioma de ladridos pobres. No hay un alma. Lo extinto reaparece cuando la vida calla y se apacigua para sentir más cerca a los ausentes. Busco una calle piso unas baldosas donde mis lentos pasos no resuenan y doy con unas casas ignoradas sin poder recobrarme soy ahora el extraño que ha perdido las huellas del tiempo aquí dejado esperaba un jardín y miro un páramo el mundo real se oculta aquí no hay nada Leíamos Entrada en el desierto de Carlos Mastronardi, un poema inédito de 1976. Acompañamos con Contrabajísimo, de Astor Piazzolla y su quinteto Tango Nuevo, de su álbum Nuevo Tango, Hora Cero, 1986. sucediendo el desierto En realidad, eh, estoy sentado enfrente tuyo, aunque parezca que estoy lejos. No sé de los castillos de arena de aquel entonces, ni si aquellos que altivos montaban caballos ya encontraron su manantial. No sé si, desesperanzada y valiente, muriendo una y otra vez en el minucioso oficio de escribir, lo hayas dicho todo en un abrir y cerrar de ojos, Y luego hayas decidido abandonar la pluma. No sé si todos los agobios se aliviaron hace tiempo. No sé si el vuelo mundano se sumerge en la felicidad. No sé si las revistas rasgadas flotan hasta entrar al fondo del mar. No sé si las tormentas están ahí rondando. En círculo. En realidad estoy muy lejos tuyo. Aunque siempre me esfuerzo por escucharte. Leíamos, gracias por su atención, de Zhu Chong, de su libro En aquellos años, 2016. Acompañamos con Paranoid Android, de Radiohead, de su álbum Ok Computer. 1997 No tenés que ser bueno, no tenés que caminar de rodillas miles de kilómetros por el desierto arrepintiéndote. Solo tenés que dejar que el animal blando de tu cuerpo ame lo que ama. Contame de la desesperación, la tuya, y yo te voy a contar la mía. Mientras tanto el mundo sigue, mientras tanto el sol y las piedritas claras de la lluvia se mueven atravesando los paisajes sobre las praderas y los árboles oscuros, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos, en el aire azul puro, están volviendo de nuevo a casa. Quienquiera que seas, no importa qué tan solo, el mundo se ofrece a sí mismo como a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, áspero, y excitante, una y otra vez proclamando tu lugar en la familia de las cosas. Leíamos Gansos salvajes de Mary Oliver de su libro Gansos salvajes poemas seleccionados 2004 Escuchamos Perdonado Niño Condenado de Invisible, de su álbum El Jardín de los Presentes, 1976. Quebranto. Habla conmigo, perro della lluvia, habla conmigo. Solo tu conoces la vendimia de la calle. No hay negación posible entre las olas que doblan sus páginas oscuras. Detrás del horizonte sigue el mar, después constelaciones y corales, estrellas sumergidas como las espumas frías y más acá, la luna, rielando entre los barcos sin lógica ni orden. Montañas o palmeras, da lo mismo. Todo es cuestión de plantar un escenario en que transcurra, un yo cualquiera, perdido en pensamientos, sin lógica ni orden. Leíamos La noche tiene Mil Ojos, de Jorge von de Brider, de su libro Standards, aparecido en 1993. Acompañamos con Us and Them de Pink Floyd de su álbum The Dark Side of the Moon 1973. Enough Solo nos ha tomado cuatro horas volver a encontrar nuestros pasos en el desierto. La selva tropical y el pantano, tres continentes, cuatro idiomas, nacimiento, casamiento y enfermedad. Hasta llegar a otra lengua. A una historia puede tomarle 32 años ser oída. El lugar puede no ser el correcto ni el momento y hasta ahora ningún idioma pareció apropiado para la tarea. Te ha tomado todo este tiempo para contarme eso. Sos la prueba viviente de un yo olvidado. Tu presencia, el testigo que no tuve. Mientras hablamos, recupero la fluidez en un idioma que conocimos todo el tiempo. Verme a mí misma en tus recuerdos Y me parece que me he quedado sin razones para no hablar Leíamos Permiso de Lorna Jogenesi De su libro Árboles Testigo 2011 Nos vamos con cantata de puentes amarillos, de pescado rabioso de su álbum Arto, 1973. Los hombres te miran, te quieren tomar Ojo el ramo, nena Las flores se caen, tienes que parar Vi la sortija muriendo en el carrusel Vi tantos monos, nidos, platos de café TV Gelderland 2021 Poses nena, todo is es in en vano. Como no niet Aunque me de yo nunca voy a decir. Que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. ZANG EN